Ecos del pasado. Ecos del pasado son los que suenan en forma de misterio y de enigma en el museo más importante del mundo. El Museo Británico hay Algo extraño que está pasando allí, hoy lo vamos a conocer aquí en en del Pasado. Como siempre, con Laura Falcón Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en Planeta, en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El Museo Británico, decía yo, el museo más importante del mundo. Y si no es el más importante, es seguramente uno de los más visitados, uno de los más conocidos y uno de los eh, más relevantes, porque se trata días y días y días en verlo entero, ¿eh? Efectivamente. Y yo creo que no solamente es el británico. Yo creo que todos los museos que guardan en su interior piezas únicas, piezas antiguas, piezas que tienen historia, probablemente son susceptibles de que les pase algo parecido de lo que le está pasando al británico ahora. ¿Y cómo hemos sabido que le pasaba eso? ¿Qué, qué ha ocurrido eh, diferente para que en ese lugar ahora salga la información sobre lo que estaba ocurriendo en sus pasillos? Pues mira, resulta que todo nace a raíz de una investigación, de un guía, un guía que hace rutas pues un poco atípicas dentro del museo, y este hombre durante muchos años se ha dedicado a recopilar, el se llama Angel, y se ha dedicado a recopilar pues eh, testimonios de la gente que trabaja dentro del museo, testimonios de gente que no tiene nada que ganar y mucho que perder, como guardias de seguridad, mujeres de la limpieza, y finalmente ha publicado un artículo más allá del libro en The Economist, con lo cual tenemos que algo que al menos no es eh, información de esta cualquiera que ronda por las redes, sino que realmente es algo que tiene una cierta seriedad. Porque ha aparecido, insistimos, en The Economist, que es uno de los periódicos, uno de los diarios más importantes en del mundo. Y como decías, las personas que están trabajando allí día y sobre todo noche son los protagonistas los que trasladan el conocimiento de los hechos que han ocurrido en 24 horas, pero los los eh, trabajadores eh, nocturnos eh, han sido testigos de lo que está ocurriendo en el lugar, sobre todo y entre ellos, eh, fundamentalmente los testimonios importantísimos de los guardias de seguridad claro, lo que es evidente es que es mucho más fácil que nos demos cuenta por la noche, porque el sitio está en silencio las cámaras siguen funcionando y hay muy poca gente, que solamente es la gente de seguridad paseando por sus pasillos pero hay fenómenos que también ocurren de día por ejemplo, varios visitantes extranjeros han denunciado haber visto el escalofriante fantasma de una enana ...una mujer enana reflejada en una caja de vidrio... ...después de tomar una fotografía a un galeón mecánico del, del siglo XVI. Así que incluso durante el día es posible ver algún fenómeno... ...pero por las noches, el Museo Británico debe ser un auténtico espectáculo. Porque más allá de los ruidos, que ya son habituales en un lugar tan inmenso... ...tan grande, con tantas cámaras vacías, madera... ...todo hace ruido, lógicamente, pero más allá de eso ocurren fenómenos realmente inexplicables y es que los guardias de seguridad y no ángel que es la persona que ha hecho este libro tienen una teoría y es que cuando tú sacas los objetos de su sitio esos objetos en cierta manera se quejan porque los has arrancado los has, les has quitado de su entorno natural no y denuncian cosas tan curiosas por ejemplo eh, como por ejemplo ver orbs. ...dicen que hace unos años hicieron una exposición precisamente... ...llamada Alemania Memorias de la Nación... ...estuvo desde octubre del 2014 hasta enero de 2015... ...pues bien, los fenómenos... ...una vez se instaló en, en, esa, en esa sala... ...una puerta de hierro del campo de concentración de Butchwald... ...los fenómenos no pararon de sucederse... ...era tal la cantidad de ruidos y movimientos extraños que los guardias más de una noche tuvieron que ir hasta la sala a ver que, que no había nada. Pues una de esas noches resulta que mientras los guardias bajaron a la cámara y teóricamente no veían nada, otro de sus compañeros desde las cámaras de seguridad les alertó de que sí había algo, que de hecho estaban envueltos en una especie de bolas, en este caso orbes, que parecían seguirles a lo largo de toda la sala. Claro, ellos eran incapaces a través de los ojos de ver nada, pero el guardia que estaba arriba les decía es que están encima vuestro. Bueno, como esta experiencia tenemos muchas otras. Por ejemplo, eh, tenemos casos donde la alarma salta de madrugada, la, la alarma de los baños, además unos baños que no son abiertos al público, sino que son solamente para el personal. Y cuando llegan al lugar, eh, bueno, parece que no hay nada. Nuevamente, por la cámara sí que se detectan sombras, orbs o cosas extrañas que en realidad cuando llegas al lugar no puedes ver. Pero bueno, más allá de los ruidos, de los zumbidos, de esos orbs que a veces se ven, tenemos más fenómenos que explicar del museo. Y es que, por ejemplo, cuenta el personal que la gente muchas veces se para frente a la estatua de la diosa Sekhmec de Egipto como si creyeran que les va a contestar. De hecho, intentan hablar con ella. Claro, imagínate la situación también de los huertos de seguridad, que se quedan un poco como diciendo, bueno, ¿realmente les contestará? ¿Hablarán con ella? La verdad es que hay muchos eh, testimonios y muchos eh, testigos que asocian esos eh, fenómenos eh, y que han vivido esos fenómenos en la proximidad. Se, son muchísimos eh, los objetos que llegan desde Egipto. Eh, ¿Es una casualidad? Eh, no lo sé. Pero eh, es eh, muy destacado que existen muchos casos en todos los objetos, eh, pero los de Egipto sí llevan la palma. Por ejemplo, tenemos una... ...una figura muy curiosa... ...que es de Unlucky Mami... Eh, ...o la mamá desafortunada... ...que es una especie de tablón... ...imitando lo que sería la parte de arriba... ...de un sarcófago... ...de una mujer egipcia... Y, ...y esto fue donado al Museo Británico... ...en julio de 1889... ...bueno, pues este objeto en particular... ...tiene fama de maldito... ...dicen que es la causa de muertes, lesiones... ...o incluso lesiones y desastres... ...como el hundimiento del propio Titanic... ...en 1912... Desde luego no podemos demostrarlo, pero sí dicen que es uno de los objetos que genera cierta fenomenología a su alrededor. Pero no solo eso. Tenemos, por ejemplo, puertas que se abren después de acabarlas de cerrar. Eso ocurre sobre todo, por ejemplo, en la galería... Sutton que contiene tesoros de un barco anglosajón... ...enterrado en Sulfoc entre los siglos V y VI... ...este descubrimiento que fue realizado en 1939... ...ya es curioso, incluso la forma de descubrirse... ...porque dice los arqueólogos que se vieron impulsados... ...a desenterrar un montículo después de ver... ...unos supuestos fantasmas bailando sobre él... ...manda narices... ...pero bueno, eso es lo que cuenta la historia... ...pero no solamente eso... ...por ejemplo la sala de Egipto... ...como tú decías... ...es una de las salas... ...donde se produce más fenomenología... ...dicen los guardias de seguridad... ...que les da un cierto repelús... ...de hecho ver las, las momias ahí expuestas... Y es verdad que a nadie le gustaría pensar que el día de mañana, si nos morimos, nos van a exponer en un museo para que nos vea pues eh, todo el turista que pase por ahí. Pero cuentan que esta sala, además, cuando pasan por la noche, muchas veces es producto de fenomenología paranormal, bajadas bruscas de temperatura, ruidos extraños, incluso se llegan a oír lamentos. Y una de las figuras que más parece llorar es nada más y nada menos una de las cariátidas arrancadas del mismo templo de Grecia. Eh, fíjate, es eh, curiosísimo porque se trata de fenómenos eh, muy asociados eh, a lugares eh, muy conocidos, a lugares eh, que son muy importantes en ese museo. Ahora estamos eh, conociendo todo eso, eh, hasta el presidente de Francia ha dicho, Emmanuel Macron ha dicho que se van a devolver los eh, objetos, eh, lo que tiene que ver con, con ejército. Se ha hablado mucho de esa... Eh, Esos eh, productos eh, y esos eh, vestigios egipcios que existen en diversas partes del mundo, en Francia, en Inglaterra, pero prácticamente en todo el planeta. Y, y también, eh, bueno, cosas hay eh, que existen de Estados Unidos, eh, nos has hablado de algo que tiene que ver con el Titanic, de Estados Unidos, de Alemania y de muchos otros lugares. Sin embargo, el Museo Británico de momento no quiere devolver nada. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, como bien dices, esa opinión de que habría que devolver las cosas a su lugar la comparten muchos expertos. No tiene mucho sentido ver pues un trozo de una puerta persa ahí tirado en mitad de la nada. Tiene sentido verlo en su enclave o una careátida pues, fuera del templo. ¿no? También es una lástima. Fíjate que, por ejemplo, eh, cuando visitó uno de los principales gobernantes eh, de Rapa Nui, el museo, fue precisamente para intentar eh, negociar y hablar con ellos de la devolución, pues nada menos, nada más, nada menos que de un ajoa a kanani una estatua exactamente de cuatro toneladas construida a partir de piedra grafítica y de ojos profundos que pertenece a la isla de Pascua. Es curioso, porque lo que este hombre del Consejo de Ancianos eh, dijo no fue exactamente, únicamente que quise recuperar la estatua por el valor histórico que tenía esa piedra, dijo lo siguiente, no es sólo una roca, contiene el espíritu de un ancestro, como si fuera casi un abuelo. Eso es lo que queremos que vuelva a la isla, no sólo la estatua. Da la sensación incluso de que en este caso se muestra muy a la escraza de cómo los objetos, estos objetos de poder, estos objetos muy vinculados a seres humanos, parecen en estas circunstancias cobrar incluso vida. Efectivamente, es lo que dicen los guías y lo que dicen muchos de los vigilantes, que a veces parece que estos objetos son los que se están quejando, los que lloran incluso, como la cariátida, o los que protestan por estar en un lugar que no les corresponde. Quizás eh, habría que dejar descansar a los muertos si no lo estamos haciendo. Fíjate que en este caso, más que ningún otro, o oh, uno de los más importantes... Eh... Para eh, señalar esto, el nombre de la sección Ecos del pasado, bueno, pues eh, ese suceso que ocurre en el British Museum, en el Museo Británico, estos eh, sucesos, esta cadena de sucesos, tiene mucho que ver con eso, cómo el pasado se manifiesta a través de esos objetos, eh, pero es el pasado el que ejecuta esos ecos. Efectivamente. Yo no sé hasta qué punto los objetos tienen alma. Yo no creo que los objetos tengan alma, pero sí que creo, como he dicho más en una ocasión, que los objetos pueden albergar otras cosas y quizás sí que albergan recuerdos, albergan um, situaciones, albergan impregnaciones que puede ser que se quejen cuando están fuera de su lugar. Y precisamente a uno de esos lugares os vais y nos vais a presentar en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, a partir de la una de la madrugada, ¿En dónde nos vais a hacer? Eh, bueno, uno de estos eh, lugares, uno de estos eh, sitios carreados eh, de misterio, insistimos aquí en Onda Cero, lo vais a contar, Lorenzo Fernández y tú, a partir de la una de la madrugada. ¿A dónde nos invitáis eh, a viajar con vosotros? Pues nos vamos a ir a Sevilla, al Mercado de Triana. Eh, parece mentira que un mercado pueda conllevar todo lo que lleva este, pero no nos olvidemos que debajo del Mercado de Triana hubo hace tiempo eh, un lugar donde la Santa Inquisición eh, hizo barbaridades y actualmente esos ecos siguen allí y se manifiestan y los guardias de seguridad, igual que ocurre en el British Museum, están hartos de encontrarse a solas por las noches con fenómenos incontrolables. Y no solo en un lugar, sino en todos los lugares que tienen que ver con Triana. Es decir, eh, el encantamiento, los fenómenos eh, no son en un lugar determinado, sino que son bueno en todo un barrio en esta ocasión, porque todo ese barrio es un eco en sí mismo, es historia en sí misma. Efectivamente, pero bueno, eh, eso lo oiremos el jueves y hablaremos además de varios personajes que se manifiestan, de historias para no dormir que ocurrieron en ese entorno y nada, acompañarnos una semana más el jueves por la noche madrugada del viernes aquí en Onda Cero el Colegio Invisible, también os vamos a invitar a conocer los misterios del esoterismo nazi que se van a conocer y que vais a contar en un congreso un congreso online que ya estáis ahí montando para el próximo mes de junio cuéntanos en detalle sobre este congreso y sobre esta iniciativa fantástica Pues mira, el Congreso se realizará los días trece y catorce de junio. Aviso para aquellos que porque nos ha llovido las preguntas, ¿no? En principio el Congreso la idea es que se emita y se vayan colgando las conferencias el 13 y el 14 de junio. Eso no significa que luego esas conferencias, para quien lo haya comprado, no estén disponibles durante unos días, aproximadamente nueve, porque entendemos que puede haber gente que igual necesita pues, yo sé, eh, irse a comer, ir al baño, y entonces facilitamos, ya que es online, la posibilidad de que lo puedan ver luego con eh, retraso, aunque ya, como bien digo, se irán colgando en la medida que hubieran coincidido con un congreso físico. Luego quedarán online. ¿Vale? Eh, el congreso es, como decía, el 13 y 14 de junio. Eh, tendremos a gente tan relevante como Jesús Callejo, Abel Basti, Ricardo González, Mónica Álvarez, Javier Martiz, Martín Pina, eh, Mariano Fernando Uresti, Oscar Egadón y servidora. Y hablaremos de todo lo que tiene que ver con el enigma y el ocultismo en el mundo nazi. Como muchos de vosotros sabéis, los nazis serán eh, especialmente Hitler apasionados, ...de los objetos de poder... Eh, ...vivían en cierta manera rodeados de ocultismo... E, ...e incluso Hitler tenía su propio astrólogo... ...pues de todo eso y de mucho más... ...de lo que denominamos los magos de la guerra... ...como dijo Oscar en el como título de su último libro... Eh, ...la Segunda Guerra Mundial fue una época llena... ...de, de eso, de magos... De, de, bueno, de, de, ...de mil cosas relacionadas con el mundo del ocultismo... ...y los nazis fueron quizás los reyes... De esos temas. Así que espero que nos acompañéis 13 y 14 de mayo quien quiera acompañarnos que entre o bien en viajesprisma.com en el apartado congresos o en espaciomisterio.com también lo encontrarán Eh, jornadas de enigmas y ocultismo nazi, bueno y solo por 1999. Claro, porque igual. el mundo está cambiando y en la nueva normalidad eso que han venido en llamar a nueva normalidad también va a haber congresos eh, pero eh, una nueva forma de hacer eh, congresos, este congreso online a un precio estupendo, eh 1999, y además, como decía, lo tendrán disponible durante varios días. Eso sí, en el horario en que se cuelga la conferencia, después daremos tiempo para que la gente claro. en directo pueda eh, preguntar cosas a los ponentes. Luego ya no estarán disponibles, lógicamente, pero luego las entrevistas las podrán seguir viendo durante toda la semana. Eso la información en la página web, en las diferentes eh, páginas web, pues, seguimos eh, haciendo un llamamiento a todos los que nos escuchan, a todos los que siguen estos eh, congresos, eh, y que los van a seguir y van a tener información sin moverse de sus casas, pero sobre el ocultismo nazi que es uno de los momentos importantes en la historia del siglo XX y tuvo mucho que ver con ese mundo de creencias en el que tenían que era enorme bueno, pues se va a hablar en ese congreso y se va a tener toda la información y la vais a contar el próximo mes de junio en Onda Cero eh, vamos a contar todos los datos en la Rosa de los Vientos y también, por supuesto, en el Colegio Invisible se van a seguir contando todos los datos sobre estos congresos que se van a efectuar y que se están efectuando Y por supuesto lo vamos a hacer aquí con Laura Falco Lara en La Rosa de los Vientos. O sea, Laura, nos hablamos en siete días, ¿te parece? Perfecto, buenas noches a todos.